Este programa es friki grosero, seguramente nos sabrá de qué carajo hablar los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. La bienvenidos, un viernes más. Esto es Dimensión X, el programa de música dance de Radio Cuya. Yo soy Alberto eh, Castilla. Eh, eh un momento. Eh, eh ¿Sí? Trulo, dime, dime. perdona, perdona que te diga, pero Dimensión aquí hace como 12 años que no se emite en Radio Cuya. A ver, a ver, un momento. Yo yo soy Trulo, esto es Radio Cuya, debe ser Dimensión X, ¿no? ¿no? No, no, no, no, no, no, si no estamos ni a lo mismo esto, di animal. Ah, no. Y... Oh, y es verdad, este no lo he estudiado antes y tú, tú no eres Javi, ¿no? Eh, no. ¿Tú no, no eres Javi? No soy Javi. Vale, ¿y, ¿y cuánto dices que hace que no se emite Dimensión X? Pues como 12 o 13 años, así, a bote pronto. Ay, ya decía yo que la semana se me estaba haciendo muy larga. Pues sí. ¿Y esto qué es? Pues esto es, creo, que es la guarida del androide. Eh, mm, mm, pues, pues, mm, ¿podemos empezar de nuevo? De acuerdo, le doy al play. Dale al play. Hola, bienvenidos. Esto es La Guardia del Androide, nuevo programa en Radio Cuyar en el 107.8 de la FM. Yo soy, como he dicho anteriormente, en ese lapsus... ...un antiguo locutor de la casa, Alberto García... ...y bueno, todos me conocen como Trulo... ...así que desde ahora creo que será el nombre... ...que todo el mundo utilice para conocerme... ...pero bueno, yo ya me he presentado... ...como he dicho, esto es la guarida del Androide... ...un programa de información friki... ...con formas un tanto frikis, así que... ...disfrutadlo, y no estoy solo aquí en el programa... ...tengo mis colaboradores que vayan hablando ellos, que se presenten ellos mismos. Un momento, un momento que tengo que quitarle la, ca la careta, que uno de ellos ha venido en plano al Nival Lester lo estamos quitando la careta para que no muerda nadie. Un segundito Buenas, Trulo, pues como sabes yo soy, pues José, ¿sabes que te quiero decir? A ver. Sé lo que me quieres decir Pues yo, pues deseando cuando empecemos ya, por favor que me comen los nervios por dentro Tengo hormigas Buenas, buenas tardes, yo soy tu padre, como bueno, quiero decir, yo soy Ángel Y bueno, aquí estaremos junto a nuestros compañeros Dando información freak Que es de lo que viene a ser este programa Y yo soy Magel, aquí estoy dándole un poco el toque más hijoputesco ¿Eres Magel? ¿No te ha venido la carta de Hogwarts? No ¡Mierda! ¡Serás, cabrón! ¡Mi infancia! ¡Mi infancia! Bueno, siguiente, que sigo siendo más griezo. <risa> vale, y en la producción sonora tenemos a alguien que no es Javi, por lo que puedo ver. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dime tú quién eres. Pues yo soy Agustín y creo que me va a tocar sufrir todas las semanas, ¿no? ¿Eso parece? Pues muy bien. Aquí hecha esta presentación... Podemos dar por inaugurado el programa, la guarida del androide. ¿Y de qué va la caverna? De hoy la caverna ya se me ha pegado porque el otro día grabando la cuña tengo que decir que alguien no, de, no decía bien el título del programa. Caverna, igual a guarida, guarida igual a caverna, de toda la vida, de Dios. Vale, vale, pues gracias a alguien se me ha pegado lo de la caverna. Bueno, la guarida del androide. ¿De qué va la guarida del androide? Pues bien, como he dicho, de frikis. Vamos a hablar de cine, de música, de videojuegos, de anime, de películas, de más tractores. cine. Cosechadora. Cosechadora. Tres o cuatro alpacadora. Sí. Eso. Ahí está, entre tantas otras cosas. Entonces, fue pues eso. Vamos a hablar de fricadas, de cine, de todo lo que os gusta y lo haremos desde una perspectiva un tanto gamberra, macarra, divertida. Esperemos que os guste. ¿Con qué vamos a empezar? Con noticias. Bueno, voy a contar un poquito la estructura de nuestro programa para que suene. A partir de ahora vamos a contar alguna que otra noticia de actualidad que englobe algo de tecnología, de internet, del mundo friki en general. Y luego pues vamos a comentar películas o algún videojuego, tal cosa. Y tenemos nuestra sección estrella. O estrellada, no sabemos cómo va a salir. Que va a ser destripando la peli. Vamos a coger cada semana una peli y vamos a hacer mucha pupa sobre ella vamos, lo típico de vamos a comentar muchas cosas, lo típico de cuando ves y se te ocurren muchas chorradas y te las guardas para ti pues no, aquí las vamos a soltar por lo cual vamos a la primera sección que va a ser mundo friki noticias de actualidad en de este mundo friki. España va a ser el tercer país que, que garantice la neutralidad de la red. Tras Chile y Holanda, que han sido los, los países que han dado los primeros pasos, aquí en España se va a garantizar que ningún proveedor de internet ni de servicios sea capaz de bloquear ningún tipo de contenido ni bajarnos la, la, la velocidad de bajada por el uso de ciertas aplicaciones así como tampoco en, en Se interpondrán nuestras comunicaciones P2P Es decir, tendremos nuestra información protegida ¿Qué opinan aquí los internautas? El emule ya ha muerto No hay igual que el P2P siga ahí saco El emule ha muerto Pero siempre nos quedará el torrent Ha muerto El torren sigue vivo Es agonizante, sufre, sufre y por su vida Y el emule está en nuestros corazones Pero la burra ha muerto No Ante esa, esa deuda que tenemos, ya que como todo el mundo habrá escuchado hablar de los problemas con la ley Shinde y el intento de censura y los derechos de autor, no sabemos cómo esto mmm, afectará, porque es una confrontación tanto directo porque si por un lado se intenta censurar o, o, o controlar los contenidos y por otro lado se está garantizando que no se, que no se intervenga, puede ser un poco contradictorio. ¿A dónde nos llevará esto? No lo sé, solo puedo decir que esto es una... Una medida que se está tomando en el Congreso estos días. Veremos a dónde nos lleva. Otra noticia de actualidad es algo que... Bueno, actualidad local, muy, muy, muy de aquí. ¿Qué es lo que pasará el próximo 6 de agosto? ¿Alguien me lo dice? ¿Vienen vacas volando? No. ¿Se retrasan los Reyes Magos? No. ¿Nadie lo sabe? Viene Catwoman. Tampoco. Joder. Viene Catwoman. ¡No! Mire que algún no empelote. ¡Tampoco! ¡Mierda! ¡Cachis! Lo diré, tenemos el, la 17ª edición de, al, del Festival Altiplano Rock. Nuestro antiquísimo festival que está ya a punto de cumplir la mayoría de edad. Ya se nos hace mayorcito todo un hombre. Con lo pequeño que era al principio. Se puede ver al corje y al Sí, oh. sí, lo pequeñito que era y cómo ha ido creciendo. Cómo la voluntad de unos cuantos locos ha hecho que la cosa sigue para adelante... Pues eso, 6 de agosto tenemos la 17ª edición Altiplano 2011, Altiplano Rock Y contaremos con las bandas Rock and Bikers bands Tenemos a Mescaleros, La Reina Ácida Los Charlestones eh, ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Que me pasan la chuleta Heavenly Hell Los rockeros de Amberes El grupo local de aquí del pueblo Los Punkis, Quita K ¿Decimos de qué es la ca o no la decimos? Bueno, sí, <tose> la diremos Es Quitacoño Son así de punkis que le vamos a hacer Pero los queremos igualmente Y el fin de cierre de fiestas Pone con DJ, Zara y Trulo ¿Esos quiénes serán? Enchufado Yo no lo conozco Bueno, sí, estará aquí un servidor pinchando Final de fiesta Además voy posiblemente haga doblete Haga sesión videojockey Primero sesión de vídeos y luego de música Así que ya sabéis No lo perdáis, día 6 de agosto Altiplano Rock, aquí en Cuyar en la piscina. Otra noticia, mmm, precisamente un día antes del altiplano, se va a estrenar la película del Capitán América. Ay, ay, ay, ay los suspiros de alegría. Cuando se estrena del Capitán España iré yo. Ánimo, Cálico. <ríe> vale, Capitán América. Que es una película que entra dentro de esta política que ha hecho Marvel de ir haciendo poquito a poco, introduciendo a los, a los Vengadores para, la, para posteriormente la peli de los Vengadores que llega el año que viene, en 2012 pero hasta ahora ya habíamos visto esos acercamientos en las películas como en, en Hulk, en la segunda del Increíble Hulk en la segunda de, de Iron Man, donde ya aparecía eh, Nick Furia y Natasha Romanoff, sí, sí, <risa> aquí... Oye, oye, que también aparecía Martillo de Thor, ¿eh? A ver, no, no me metas prisa Estoy estoy llegando. Estoy diciendo que ha llegado en Iron Man, en, en Increíble Hulk, la película de Thor que pudimos ver hace un par de mesecitos en el cine. Y ahora llega el Capitán América, ya como el último, el último reclamo antes de Los Vengadores. Y sobre Los Vengadores puede que alguien nos hable después más largo y tendido. Hasta aquí las noticias frikis. Vale, como hemos comentado la peli de Capitán América y hemos dicho los Vengadores, creo que va, no vamos a demorarlo más y que aquí nuestro experto en cómic, en cómic antiguo, sobre todo en Marvel, fanático de Marvel, un Marvel zombie hasta de la de verdad, hasta, hasta la muerte, muerte nos va abajo, ver... de C, ay, abajo de C, abajo de C. Oye, Batman mola. ¿Eh? Bot Batman mola. Un detective que se pasa todas las noches vestido de malla saltando de un edificio a otro, sin tener ningún superpadeo que me estás contando. Si se pasa el cómic las 24 horas haciendo así análisis saco de esto, por el amor de Dios. Eso que es superhéroe, ¿eh? Superhéroe es que llega, pim, pam, va la ciudad y de repente, pum, explosión. Un villano va para allá, no le pregunta ni las buenas tardes, puñetazo al canto, puñetazo para acá, ahora te mato, ahora se va para allá, luego la pelea otra vez. algo que te digo? Eso mi pueblo se llama abuso, ¿eh? Ah, sí, también. <risa> bueno, yo era mi opinión que Batman molaba, pero vale. Bueno, entonces, ¿Vale? también los antidisturbios de Marvel también... ¿Cómo no bueno, hay por la ciudad son... dando palos? No, esos son más los mosos de escuadra. Vale, entonces... ¿Batman es un mozo de escuadra? Sí, se podría decir que prácticamente sí. Van todos de negro. No te preguntan ni cómo Dalas ni nada. Vale. ¿Esto os centráis o hago yo de Batman? Sí. Corramos un estúpido velo y hablamos y hablemos de los Vengadores. o pues mira, los Vengadores se crearon en 1963 Algunos dicen que fue Stan Lee otro Jack Kirby a ver pero el verdadero origen de los Vengadores es Loki el dios del más que estaba en su reino le vio pasar a pasar por allí y le puso una trampa pero el, el dios se pensaba que su hermano To iba a caer en la trampa de luchar con a y a pegarse una peliza de muerte eso es lo que te quiero decir Pero imagínate, el Hulk, esa cosa verde grande, 300 kilos ahí, el otro que tampoco se queda de atrás, Y embreado aparece... y cabreado. Exactamente, es algo que te... y con un martillo que lanza Raya, pues imagínate tú. La cacho pelea esta, ¿no? Lo que pasa, que entonces se le unieron Iron Man, la Avispa y el Hombre a mí... <risa> y el Hombre Dormida. Yo sigo lo mismo, ¿eh? <risa> el Hombre Abeja a los Insultos también. <risa> ¿Qué pasa, güey? ¿Y radiactivo mal, no? no ese no. Vámonos, a átomos. Uy, no. Venga, vámonos. Rayos y retruéganos. Y entonces, como puso la trampa, ¿no? Pues puso esa colisión y le salió más. Le salió rana. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque al final se acabaron reuniendo los superhéroes más poderosos del mundo contra él. Y así fue el primer episodio. Que no Es que toda la gente se piensa que el Capitán América ya salía en el primer... No, no. Llegó tarde, ¿no? No, estaba congelado. Ah, bueno, sí, porque Capitán América perteneció a una época anterior, ¿no? A sí. Segunda Guerra Mundial. Claro, pero cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, los editores pensaron que esas horas estaban pasadas de moda. Y entonces lo que hicieron, que los montaron en un cohete mira si tuvieron mala leche. como el tele ¿Habéis visto la película El teléfono rojo a Moscú? ¿Sí? Pues el tío no va en un cohete con un sombrero sí, sí, pues A, a, a él lo ataron a un cohete Con su compañero Bucky O, o Bucky, Bucky. Ver, Y lo lanzaron Lo que pasa que tuvieron más tan mala suerte Que se estrellaron y cayeron en la entidad Bucky murió, entre comillas Porque ya se sabe que en un cómic no te mueres Si no quieres Y en George de la jungla tampoco, solo Ay, te hacen mucha pupa Eso sí, y, y, y nada de sangre ¿eh? Nada de sangre pues Entonces el Capitán América se congeló Y luego, eh, Stanley tuvo la genial idea de recuperarlo para el número 6, que se lo fueran en contra los otros como si estuvieran metidos en un bloque de hielo. Vamos, sacarlo del frigorífico, dale un toque de microondas y dice, tiene un personaje nuevo. Claro, pero tú imagínate la mente la idea del tío de los años 40, ¿sabes lo que te digo? Lo despiertan en los 60, con tanto hippie, no haga la guerra, hagas el amor, ¿sabes lo que te digo? Sí. es eh, Un caos, un caos. Lo coperdío. No era lo mismo. Claro, la otra eran más. la que te pego. A matar a nazi. Pim, pam. Toma la casita. Que era así. Luego ya, pues, tuvieron ya mayores... Fueron cambiando también la variedad de, de los sí, Vengadores. Por, Nunca... Porque, claro, originalmente yo recuerdo Vengadores como un amor. Sí. Que no original de, del grupo. No, tampoco. Es también de la época del Capitán América. Sí, también época anterior. Sí. Y algo que estábamos por aquí dudando. ¿Punisher, el castigador, llegó a entrar a los Vengadores alguna vez? ¿Perteneció o...? Eh, Punisher no No, ¿verdad? No Vale de Era, vamos a ver Punisher ya sabemos lo que hay Hijo puta sí. Soy mi favorito por eso Vamos ya. a ver sí. Pero es que en el, no lo trataron ni mal, pobre Se volvió loco, bueno Luego la mafia le mató a la familia Pero el tío también estuvo Porque luego Ya luego, por si sí un poco tocado ya estaba Sabes lo te digo, a ver? Que luego se pone loco perdido sí. A ver Bueno sí. Sí. Por dónde íbamos Y entonces pues Se unieron a su fila eh, Superhéroes como la Bruja Escarlata la Visión, Mercurio, Ojo de Arcon, Goliat, Tigra, Dragón Lunar y varias más. ¿Sabes de que te quiero decir? Vamos, que eso con tanta gente parece la oficina del INE. Sí, sí. vamos ya te digo, en los años 80 se tuvieron que dividir entre los Vengadores Costa Oeste y vengadera Vengadores Costa Este. Este. sí muy Se peleaban como ese. los raperos, ¿no? Sí, o sea, pelas, de, pelas de gallo, a ver quién. Ah, yo pido más. Yo, pues yo voy con ahíte. Pues llega el otro. Hombre, <ríe> en España sería Vengadores de Peña para arriba, de Peña perros para abajo. Ahí está. Ahí compitiendo a ver quién come las mejores tapas. Ya. También han tenido muy buenas épocas y muy malas épocas. Su mejor época yo creo que ha sido la de los años 70, que estuvieron en involucrado en la guerra Civil, el club que fue gracias a ellos que sí, para se que, solucionó el conflicto. Para que no lo separara el cluso en una raza extraterrestre que siempre ha estado pululando por todos los comics Marvel. Yo creo que se ha peleado con todo el mundo. Sí, son guerreros de son naturaleza guerrera. Organic, una de dos, ¿Eh? Que pueden ser también un poco Kani. Ah, que sí? pa'vio con bye. Y hago si la... yo tengo ahí el platillo fuillo. <risa> la bien santa. Le he puesto la pegatina de payona y mi amigo gitano tiene un gitano, ¿eh? Y y también en los años 80, cuando participaron en las guerras secretas En las guerra secretas la Secreta 2 Espera se a ver si a me acuerdo ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Eh? Si son secretas Ah, porque fueron secretas Espero que alguien se escapa, siempre alguien se va de la boca, de la lengua Es lo que tiene, hacerlo al lado de una peluquería con marujas Sí, se, no que todo se sabe, que es que luego todo y se sabe Conte of Champions también se hizo pensado en ello Fue el primer gran cobre que hizo la, la Malbec, pensado para todos los ¿Crossover? Pero, bueno, sí. sí ¿Crossover? Ah. Para que no sepa, es la mezcla cuando un superhéroe de un lado y otro, otro dijeron, dicen, ¡Hala, pues vamos a hacer un combi en conjunto, vamos a hacer cualquier movida, vámonos de caña! Exactamente. A ver. Entonces, y... nosotros hacemos botellón y los superhéroes hacen crossover Sí. Sí, hombre, porque un superhéroe, menos lo ven, no. No, lo ven, no va por su cuenta. Lo ven, no puede beber cerveza, fumar puro, <risas> tirarse lo que quiera, porque vamos, para <risas> eso es un tichera. asesino nato. Ahí, ahí. A ver, los demás no. Todos queremos en Robben, ¿no? Sí, curarnos siempre que nos salgan garras. A ver? Por supuesto. Y en los 90 tuvieron su momento de gruelia, si se puede decir así, en Siempre Vengadores, que narran la guerra también del infinito. Es un... cogen a diversos para que lo entendáis. Marvel es que algunas veces cuando quiere ser un poco de gracia o te quiere calentar mucho la cabeza, hace esto. Coge líneas temporales, pim, pam, pim, pam. Tú imagínate, un mundo, otro mundo, otro mundo, otro mundo. O de aquí cojo uno, de aquí cojo otro, de aquí cojo otro. ¿Y qué saco? O una la historia fantástica. <risas> la lian parda, la lian parda. Exactamente, a ver. Y entonces popan como así, a ver, a lo loco, a lo loco. A finales de, de los 90 en el 1999, ¿Sí? los aficionados nos llevemos una gran satisfacción porque los vengadores, el grupo, en teoría, más fuerte de, de la Malva. ¿eh? Sí. Porque está la patrulla X, que eso ya será otro día, ¿eh? Eso ya toca otro día. Sí, sí, los mutantes. Sí, sí. mutantar poder. Abajo la bruja escalata por asesina de su propia raza, pero bueno, todavía no acaba. Hay que dar la reivindicación. Entonces, por pues los vengadores hicieron un crossover de esto que tú dices, esto crossover, crossover de eso. Lo hicieron, pero con DC, con la Liga de la Justicia en que los grupos se enfrentaban en los dos primeros números porque su universo no se destruyeron hasta de que descubren que hay uno muy malvado, muy malvado, es para que si se lo quiere leer alguien, pues no destreparselo. que no me gusta. Ahí está con la película sí. Anti spoiler. <risa> no vamos a spoilear. Y entonces, pues tiene un plan maléfico, ¿sabes lo que te digo? Quiere unir todos los universos para que para conocer la creación del universo. Lo que pasa que los Vengadores y la Liga de la Justicia son un poquito cabezones. Y entonces se empeña en que el pobre hombre hombrecillo maléfico pone pues no un triunfe. Y al final ganan los buenos. Es lo único que puedo decir. Guay. ¿Cómo ganan? Pero, pero no, no decías que no iba a destripar. Ah, no, pero... Tú, pe eso, pe eso es obvio, espérate. siempre ganan los buenos. El número, ganan 4, los buenos. Mira, el número 4 es precioso, desde la primera hasta la última... Láser, puñetazos, patas, no, no, es que no paran en un momento. Unicornio. Si sí, es que, sí. Ff. Vamos, lo tiene sí, todo. Sí, ti, no, es que englobaron, porque Salvador la roca y Burkier, Burkier, Burkier, Burkier, eso. Sí. por pues los dos son unos talentosos. ¿Y qué decidieron hacer? Pues coger todos los superhéroes, tanto de un bando como de otro, y en el último número meterlo a todos. Que así, imagínate, por sí. cada página... Dice bueno, queda... Yo... He visto yo esto, Sí, no? queda claro que en 40 años que llevan publicándose... 40, 50 años que llevan ya publicándose Vengadores... ...ha pasado lo más grande. Sí. Ah, también te digo que han pasado por desgracias... ...porque, por ejemplo... ...Vengadores en su último número... ...en el formato Vengadores... Sí, original. Exactamente. En el 500, que es su último número... ...la bruja escalata se vuelve loca... ...de remate. Menopausia. Sí, perfecto. Argo. que quería tener hijo con un androide con visión Uy. Eh. Uy. Mira, que lo Eso tuviera chungo, ¿eh? que Eso lo tuviera Krilin con A-18 con A-18 Bueno, vale, me lo traigo Porque coge en un momento la bola del dragón Y dice, quiero el androide que se convierta en mujer algo que te quiero decir? Pero, sí ¿Visión con la otra de la que te pego? Pues Por no, búscate un Eso otro semestre Eso tiene que semesta. ir, sálvame, ahora mismo Vamos, <risa> ah, oh, Qué escándalo Ahí está Ya va, en un momento ya Bueno, A pues ver. solo nos queda esperar al año que viene Para ver qué nos trae la peli de los Vengadores Porque hay mucha chicha que meter dentro Sí, hombre Hay mucha, hombre, muchísima te, te, otro, otro dato La película no está basada, o no va a estar basada en los antiguos cómics de los Vengadores, ¿No? sino en los ultimates. Claro, además por eso están tratando de hacer las películas previas para darle un trasfondo. Como hemos dicho, peli de Hulk, la de Iron Man, la más reciente de The Thor y la que está a punto de caer. ¿Es de... la fecha cuando se estrena o no? Dilo, dilo, dilo. El 5 de mayo del 2012. Pues vale, 5 de mayo, quedaron los Vengadores y hasta aquí nuestro repaso por esta extensa saga de Marvel. Ahora nos toca hablar de un poquito de anime Vamos a hablar de un buen anime Para mi gusto, uno de los mejores Y puede que muchos lo conozcáis Y si no, pues una recomendación todo todo lo conocéis Una recomendación casi obligatoria Y ese anime no es ni más ni menos que The Aznode El cuaderno de la muerte Bonito nombre, bonito nombre Es decir, el cuadernillo rubio del terror la caligrafía que mató a todo el mundo. Seis páginas para mañana. Uh. ¿Te imaginas? Ay. Pues me lo encuentro, lo escribo, mato. A ver. Y encima pruebo matemáticas. que de... Si no me aprueba, lo mato. <risa> lo no no, no, no adelanteis no Bueno, pues Death Note que decir que es un, un manga de Takeshi Obata y... Bueno, se fue el dibujante y, y Tsugumi Oba, todo japonés, con su nombre raro. Y muchos de lo que más conoceréis era la versión anime que hizo, que hizo Madhouse en 2003, puede ser, puede ser, creo... No, en 2006, manga de 2003, el anime de 2006. ¿Y de qué va? Pues simplemente de un Shinigami, un dios de la muerte, imagen parecida a la que tenemos otro de La Parca, con su calavera, o sea, su guadaña, la calavera y todo... La, la muerte es bella. Sí, no, es que en Japón tienen ese concepto más abierto, o sea, no tienen... O sea, tienen una imagen de muerte, pero no es la concreta que tenemos nosotros, sino... La muerte para tener cualquier otro aspecto. Claro, imagínate que te tiran una bomba atómica, pues no te van a cambiar los ideales, ¿eh? me cago la leche. <risa> vale, no, pero viene mucho de antes, antes de, de Hiroshima. Es parte de su folclore, pues bueno, todo empieza cuando un Shinigami, un dios de la muerte, se aburre y decide dejar caer en el mundo de los humanos una libreta en la que todo aquel que escriba un nombre la persona que haya sido escrita ese nombre morirá y lo deja caer en manos de Yagami, un joven bastante inteligente con un sentido de la justicia y decide pues eso impartir justicia por su cuenta hasta que muy pronto se nota que está matando la, la utiliza para matar criminales y muy muy pronto se dan cuenta que eso que, que es un asesino en serie por lo cual aparece la imagen de l y un personaje misterioso Que es un, un investigador Que trata de darle caza Así que The Aznod consiste en la, en la cacería o el, o el pulso Entre la Yagami Que se hace como Kira La versión japonizada japonizada de killer Asesino Y L o sea, Kira intentando matar gente, hacer justicia en el mundo Y L tratando de capturar a Kira Eh, la versión anime tiene 36, 39 episodios creo que son es una temporada de 25, 26 episodios o 24 no recuerdo y luego otra temporada de 13 o 12 un añadido mm, yo opini uh, mi opinión es que la segunda parte del 24 hasta el final es un añadido viendo el tirón que tuvo la serie yo no la recomiendo Hay, hay por ahí una versión una versión del director, que es una peli de una, un par de horas, que reduce... O sea, el resumen lo pasé en estos 24 episodios, con un final muy concreto. Para mi gusto, mejor que el final de la serie larga. No vamos a spoilear, evidentemente, porque si... Sí, Alguien la... muere, ¿eh? <risa> sí, no, en esta en esta serie muere mucha gente. Esto no es como ellos de la junga, que realmente mueren. Sangrientos de... también. Sí, sí, sí, también tiene su, su sangrecilla y todo. Viva la sangre. Y todas sus cosas. Entonces, mmm, yo recomiendo eso, ver lo que es la primera serie o bien leer el manga, que también tiene un final por el estilo. Pero bueno, hay que, es de las series que hay que ver completa lo recomendamos. yo Esa es mi opinión. ¿Aquí alguien tiene algo que opinar sobre la serie? Sí, coincido contigo. A mí tampoco me gustó el añadido ese raro, extraño. Sí, vamos, yo en mi, en mi gusto desvirtúa un poquito la... La serie, segundas partes nunca fueron buenas. Sí, o mejor dicho, <risa> según para qué. <risa> Puede ser. El Padrino 2 era buena. Bueno, bueno. ...que nos ponemos así. Pues El Padrino 2 era buena. ¿Y por qué? Porque uno o por kido. <risa> <risa> Hombre, esos es son clásicos. Si alguno de vosotros ha nacido antes del 90, posiblemente no sepa de lo que estamos hablando. Sí, era el, era el concepto de de comedia juvenil en los años 80, antes de que llegara American Pie. En American Pie Hacen como que se tiran a una tarta En Porky no había tarta Era directamente mujeres y, y mucha pechuga Sí, sí <risa> Mucha, mucha pechuga Bastante aquella, cena, aquella escena mítica ¿Cuál? Cuéntala La de que están entrenando y se van los dos allí dice la tía que yo no grito Que nada, que tal, que cual Y empieza a gritar y está en el gimnasio <risa> jugando No para Ay, ay, ay Sí <risa> A ver en los 80 La censura no se estilaba O cuando tiran Aquel bar de mujeres De alegres Que está en el río Y lo destrozan en tiro Vale Volviendo de Porky A Death Note No sé cómo hemos acabado Hablando de Porky Cosas que surgen Por eso Mi opinión es una serie Muy recomendada A mí sobre todo Me encantan los openings El segundo De Maximum Dermone de Un opening muy muy muy Trayero Tirando metal Sonando muy Asisten of a Dawn Podría recordar Y bueno Esa es la recomendación de anime de hoy A mí me parece muy bien ¿eh? ¿Pero la va a ver o no? ¿Eh? Yo <risa> en contra que pueda ¿Me lo descargo? N no hace esto en casa A ver, es una serie Sobre descargar Es una serie que podéis encontrar en español o sea Está editada aquí en España No tenéis que tirar de fansub Por si alguien es así más durito te ha... No está acostumbrado porque lo más normal, en la gran mayoría de series no están disponibles aquí en España, por lo cual tienes que tirar de, de un subtitulado hecho por, por fans, es lo que se conoce como el fansub, por amateur, mm. que os diré, no es ilegal baj bajarlo, un pequeño detalle, sí, sí, me miran ahí raro, el fansub es totalmente, sí, sí, sí, sí, lo puedo decir, el fansub es legal bajarlo, puesto que aquí en España, si no hay ninguna empresa que haya mmm, comercializado, haya comprado el producto para comercializarlo, si aquí en España alguien coge y lo subtitula y lo distribuye sin ánimo de lucro a la comunidad, no es ilegal. Ah, pues no es buena noticia. No se están rompiendo esos, esos derechos de autor. Entonces los 264 capítulos que llevo visto de Naruto si Shippuden son total y absolutamente legales. Te odio. No, porque Naruto pueden sí se distribuye en España. Te odio. Jo. <risa> vale, de Naruto hablaremos otro día. ¡No! ¡No! no. Sí, sí, hablaremos. Eh, esto era la crítica de Death Note. Eh, Mager, ¿puedes pasarme el guión? Eh, sí, toma. Lo tengo aquí debajo del micho. Es que busque... que busque eh, Pensaba... No, esto es la interview. A ver, eh, otra cosa. Eh, eh, ah, sí, sí, este. Espérate, la página... 69... Mientes sí, fatal, 69. no tenemos guión. <risa> <risa> Así que no os fíéis de vuestros locuteros de radio favoritos. Porque somos ya vuestros favoritos, ¿verdad? sí. Bueno, no hace falta mirar guión para saber qué es lo que viene ahora. Un poquito de música friki. <música> Blue Dibet Roots. ¿Quiénes son esta gente? Pues estamos hablando del DJ Sir Rob, Sir Bob Rifo, Cornelio Casi Cassinada. Sí, sí, Sir Bob Riffo Cornelio. Tiene nombre de mago. Sí, ¿verdad? O de conde chungo de este que vive sí, ahí sí. en el cuarto de un castillo y tiene una princesa desnuda, está en su cama mientras llega un jefe con su hacha blandiente y la parte por la mitad. Y luego se van de hacer, ¿verdad? Qué fuerte me parece. Sí, un nombre por ese estilo, más o menos pues eso, estamos hablando de este señor y un compi suyo, bueno, empieza siendo un compi y luego son otro más, son tres en directo se hacen llamar de Bloody Petrus los, las remolachas sangrientas que yo creo un nombre que acojo una tela empezaron a darse a conocer sobre el 2008 yo, como buena persona entendido en el tema empecé a escucharlo un pelin cuando era lo más underground de los underground o sea, cuando dije, ¿y estos quién coño son? digo, ¿las remolachas sangrientas? Estos es son donde se han escapado Y hoy día son uno de los grupos que copa los festivales Tipo Greenfield y todo Así lo electrónico ¿Qué, qué calidad van a tener esos eh, festivales Si no pincha Chimo ah, Bayo <risa> Bueno, ¿por qué cata Catalogo a esta gente como frikis? Porque bueno Sus actuaciones la hacen con caretas de Venom Sí, sí, el enemigo de Spiderman decía yo que me resultaban familiares Sí, ¿verdad? dice esa, esa cara, esa careta con la gorra Ese es Venom, pues sí Hacen sus actuaciones con caretas de Venom y su sonido es un electro muy, muy, muy sucio, gamberro, bastante... ¿Qué entendemos por sucio? Oh, eh. Guarrete, o sea... A ver, lo limpio es de Vigeta. De Vigeta es limpio, es bonito tal. Oh, Esta gente... No, no, no, Ese no. Ese gran DJ, de Vigeta. De <ríe> es comercial, ¿eh? que te Ahí. lo encuentras en un supermercado. Por eso, o sea, de Vigeta, tú le puedes regalar el disco de de Vigeta a tu abuela y lo va a escuchar. Es limpio, puro y casto y ha hecho no la convivión. No creo, no creo. Sí, he hecho la comunión, co que sí, ¿Sí? que sí, ¿Sí? sí Bueno, pues Un no, ejemplo de sucio No toma droga A ver No, bueno, eso no se sabe José, pero un que... ejemplo de música sucia es esto Warp junto a Steve Aoki Steve Aoki Body Bar yeah. amigos del buen cine a este rincón de paz cinéfila donde hablaremos de las grandes joyas del séptimo arte. Hoy para empezar traemos la película Crepúsculo de 2008 basada en la novela homónima. homónima Novela escrita por Stephanie Meyer y peli dirigida por Melissa Rosenberg. En ella podemos ver la historia de amor entre Bella Swan, una joven un poquito torpe, especial e introvertida. Vizca. <risa> no, seriedad, seriedad, seriedad. Eso, la historia entre Bella Swan y Edward Cullen, un joven vampiro. ¡Que empiece la sangre! Pues eso, Crepúsculo, yo creo que todos lo hemos visto. Película decorada, versión supuestamente sangrienta y oscura de Romeo y Julieta, ¿Y pero... Versión... ¿Eh? ¿Qué versión oscura? ¿Y sangrienta? <risa> sí, sí, ese es el problema. Si me encuentro una gota de sangre en la película, te invito a cena. Eh, espérate, si te has leído el cuarto libro, te vas a aliscar a la cena. ¿Eh? Ahora eso sí, luego la peli si ponen en vez de, de sangre, yo qué sé, Purpulina, Esturrea, Mansarva... <risa> O, yo que sé, chancheto, o algo de Mira. eso. <ríe> no, no, la película tiene poca sangre, sí. Para ser de sí. vampiro, dice ¿Qué carajo? Tiene más miedo el baile de los vampiros de Roman Polanski. Seguro, seguro, <ríe> sin duda. Bueno, mmm, a ver, José, te veo muy indignado con la peli. Ah, no, no, bueno, bueno, bueno, por Dios. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Por Dios. <ríe> Ilumina. Mira, ¿no? yo no he visto... Bueno, es que, vamos ver. La película, desde de, el principio hasta el final, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Si no hay barra de pan suficiente para meter tanto bodrio metido ahí, adentro. A ver, ¿Y? no, se come, lo que pasa es que tiene mucho azúcar. ¿Azúcar? Sí, sí. Si sí, claro. eres diabético, no la ves. Se te carrapilla no, no. en la almorrana, ¿eh? Sí. Mismamente, o sea, te sale una capilla de caramelo por encima porque te puedes sí. dar un subidón de azúcar. La, no. A mí, porque a mí me engañaste, me dijisteis que era una película de miedo, me la pongo a ver. Miedo, miedo, ¡ay, quédeme, yo te quiero! ¿Qué son Albano y Romina? No vuelvas a eso que me pones cachondo Vamos, no, por el amor de Dios Por favor, por favor Además, a mí me cabrea mucho ¿Eso de qué? El vamos que... a ver, sí. en el bosque, ¿sabes lo que te digo? Sí, escena bosque Y empieza Que soy yo Y la no, otra Espera, espera, esa escena la vamos a recrear nosotros ahora Ah, vale Vamos a hacer intento de recrear esa escena Pues sabes lo que te digo, pues ahí ya, a ver Y otra vez, la que viene el coche Sí que para el tío el coche, la fragoneta. Que tal la está el tío en la otra punta? Solo que te quiero decir, sí. y encima la otra va y dice, "Ay, ¿cómo puedo hacerlo?" Pues pregúntale, ¿eres Superman? ¿Eres mutante? Yo que sí. ¡Inquéle un ataque, enséñele una cruz! Ah, y otra cosa que me tiene en mi mosqueo. Dime, ¿cuál es el puñetero pueblo de los Estados Unidos donde se pasen todo el día con niebla? El pueblo de Real. Puedes buscarlo llama, en sí, Google. Sí, se llama Forks, que sí. para que sepa un poco de inglés, significa tenedor. Tenedor, sí. Yo Qué creo bueno. que la versión americana de las cucharetas. Eh, aviso, chiste de pulveril de la zona. Las cucharetas es un pueblo de la zona. Sí, bueno, una, una aldea de aquí del pueblo de al lado. Así que un saludo sea si que no escucha de las cucharetas. Luego también el vampiro, que no es vampiro ni nada. Como tiene un tío engranado. A ver, ¿cómo que no es vampiro? A ver, explica, explica, a ver. explica tu teoría. Vamos a ver, tú, a ver. Mira, tú vas a ver vampiro, ¿no? Oh, sí. Vampiro. Yo si sé, sus cornillos, sus murciélagos, sus ratas, sus cucarachas, se transforma en tú. Sí. ¿Pero este qué hace? ¿Este va corriendo para todos lados como si fuera el corre camino? Y no se despeina. En... Ah, y otra cosa. No tienen peine esa gente, tú te das cuenta. Es que los vampiros con el sol... queman. No les puede dar sol. De Joder, toda la vida de Dios. Es que tú no sabes la nueva loción que ha sacado Nenuco. Protector 5538. Sí, esos son cristales de Varosky. Sí. Me cargo la leche. Y, y lo que mola es el poder de ese vampiro que se pone a cagar y te hace una encimera. Sí, yo, bueno, eh, yo el otro sí. día iba eso por sí. la iba por la calle con mi montura épica, que os digo con mi BH, <risa> y me encontré en una furgoneta que ponía um, Alicatado y encimera, hermanos culen. Claro, yo hablé con ellos porque yo que en mi cocina, quiero poner la nueva, ¿no? Y eso. Sí, y, y ellos me dijeron que yo les daba dos bifido activos y ellos me hacían una, una encimera. Dime las fecales, que las llamaban. Uf, eso de te, esa tecnología punta, vamos. Ya va. Al Fíame momento, para fiarte, tú. Vale. Aquí antes se ha dicho por ahí, Vizca. Yo una de las cosas que he tenido es que me he toda la película mirando, o sea, intentando seguir la línea de visión de la protagonista. Diciendo, ¿a dónde coño está mirando? ¿Para dónde mira? Porque está claro que una, a una persona, ¿no? Sí, pero para eso, yo... Bueno, los de mi época tuvimos a una entrenadora. Leticia Sabate. ¿eh? Sí. <risa> ¡Con mucha ¡Marcha! Que no sabían nunca para dónde mirar. Sí, vale. No, ¿eh? Nosotros sí sabíamos para dónde mirar. Eso es lo importante. Pues sí, el caso es que aquí la, la amiga Bella mmm, como que tiene la mirada un poco distraída. A mí, eh, volviendo a lo del tenedor casi un hecho creo que es remarcable en la película el pueblo se llama Forks Tenedores y el, el equipo del instituto se llaman los Spartans los Espartanos Tenedores Espartanos digo, coño esta gente cena en el infierno. Está clarísimo, una referencia de 300. Ay, no, por Dios, no, no, no, no, Era, no Sería la no, animadora no, de 300. No, no, no, Sí, no. espartanos, uh, tenedores, cenar en Que llega el espartano y lo tira todo al puente. Desde de el vampiro hasta la última, vamos, dice. <risa> sí, sí. Es que vamos, le pregunto al espartano. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Vampiro o aú? ¿Vas a Y patada al canto. Exactamente. Dice, si es que no vale ni para correr. Hijo. Ahora puedes dar el botoncillo de Zaras en la boca, ahora. Ahora. Ahora le puede dar de cerrar la boca. No, no, no, mierda. Bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña interpretación de esa escena que tanto estamos comentando. Mm. Así que... Tan yo traumática. Seré, yo seré Bella Swan y aquí mi compañero Mager será Eduard Kulen. Estoy buscando y digo, sé quién eres. Dilo, dilo fuerte. ¿Tú eres Superman? No, Dilo fuerte. Tú eres Spiderman Dilo Dilo fuerte Tú eres Churnorri No No ¡Sí! ¡Zas! Y entonces me saldría un puño de la barbilla Te pegaría uno a un piñetazo Te metería, atravesaría y la camioneta Camioneta estallaría Entonces vendrían los Rangers de Texas La que se erva ahí Luego sale uno con un tanque Pero no Llega Hulk y no eh, Se acojona ¿En esta es donde juegan al béisbol? Sí es, yo, yo creo que es una escena que deberíamos comentar Sí, al sí, béisbol Amablemente Coméntala, eh, coméntala Una familia de, de vampiros Bueno, una, familia. Una familia de vampiros. Sí. Los no pueden ser están arrejuntados porque a ellos lo de pasar por el altar no le mola. No. Y son compis. Que yo mino al cielo y digo, vaya a ver, vamos a echar un partido de béisbol. Que tú estamos en un, una familia de vampiros jugando al béisbol. Bueno. Y hay una escena en la que juegan al béisbol a ritmo de, de un grupo que a mí me gusta mucho. Muse, y yo creo que a partir de, del momento que ir la peli, esa canción ya no será lo mismo. Muse. Efectivamente, el grupo Amuse. Y yo, cada vez que escuche esa canción, voy imagino un grupo de vampiros jugando al béisbol. Hasta que le interrumpe un grupo de vampiros hippies, que son los malos de las pelis. Un vampiro o perro flauta. Moment, sí, sí, son perros flautas. En el partido de béisbol, el bate era un brazo humano, era una pierna, la no, pelota era una cabeza, no. un riñón, un corazón. Esas cosas solo pasan abiertas hasta el amanecer que la guitarra era un torso. Pero esto... Eso es sangrión. Ahí está. ¿Qué sustancia tiene una película de miedo? Que no... Que eso vampiro, no es miedo. Vampiros sin sangre. Esto es patés con nata. Rebozado. Con cereza y a dulcequera. Con merengue. Sí. Yo otra cosa que me gustaría remarcar es los vampiros que puedan estar a luz del sol. Bueno, lo aceptamos, ¿no? Vale, hay que renovar el... No, no, no. No, no, no que aceptas. No eso es como la... se hace el tamas sí. pulpo animar de compañía. Que vale que nos dio el mundial, pero de aquí a llevármelo a mi casa, ¿estamos locos o ¿O qué? Que luego se vuelva gigante Y de 8 metros ¿A quién te va a llevar Iniesta? No No, al pulpo Al pulpo Y si encima lo enrazas con un tiburón ya oh, oh, Tenemos o sea, Cartopus que, Película que, de serie B bastante Quiero uno, quiero uno, quiero <risa> uno eso, eso como el anuncio No sé Del el pato el... Que se hace la cirugía estética Y se convierte en cebrazo <risa> Qué bonito cebrazo Mitad cebra, mitad pegaso una preciosidad Bueno, sí. por donde seguía bueno, Sí, sí Volviendo a los vampiros sin sangre Que puedan estar en el sol, ¿no? Vale Vale Que ponga morenico Lo dejamos ahí, vale eh, Vale, por ahí ¿tú, Soy un vampiro Puedo estar a la luz del sol ¿Qué hago? Voy al instituto ¿No? <risa> si Claro, si soy inmortal O sea, tengo poderes Pues voy al instituto, ¿no? Si es que aquí en mi casa me aburro Pero pero vamos a ver ¿Tú has visto las veces que ha repetido? Que son, son ceporros O sea, siempre el instituto toda la vida Vamos a ver no sé, estarán Pero, haciendo posiciones para ir a salir de clase Eso como dices, es lo que te digo? Llega un momento en que esta gente Después de tantos siglos ¿no? Pues tiene que tener dinerillo Claro Que no va así todo chupas sangre y venga viva sí, a la ¿no? vida loca Y además lo otra que puede ver el Porque futuro que, sangre, vamos, Esa está apostando a, Esa está jugando a los chinos Esa está vamos Esa va para la, la primitiva hace la tirilla de números Y con el, ni el llaverillo ni nada eso, Esa se ha pagado los estudios jugando a los chinos, eh Seguridad, y con un padre no. médico Uh, casi nada Pero después de tanto dinero ¿Esa gente no tiene un peine? ¿Has visto lo triste que es? que Edward despeinado Luego um, Jasper que tiene la cara de, de acojones No sé, ese que también está estreñido Vamos, ese el día que salga <risa> Se le ve toda la película con una cara de estreñido Que para acá O sea, el día que se le dé por soltarlo todo Vamos, tiene va a hacerte la escorial Segunda parte El escorial en mármol, sí uh, Van a uh, potas por pulinas tan irraes Dios <risa> Qué asco Limpias vuestras casas y cerrar la ventana Pero que no tienen papeines Que están despeinados vivos Ah no, pero eso sabes por qué eh? ¿Por qué? Porque como son vampiros Que sí. no son vampiros Que son vegetarianos uh, uh, Que lo dicen bien ah, claro Somos eso, vegetarianos Eso me ha recordado otra cosa Pues las vacas Antes de que le chupen la sangre solo que le hacen los peinados ¿no? <ríe> la metón el, ¿El lametón de la, la vaca? Mira, ¿Qué mejor ger que ese? Yo he un momento en la película al principio cuando está Bella cenando con su padre y le dice la cámara Dejad que se coma su hamburguesa vegetal o vegetariana ¡Pero por favor! ¡Que haber es el momento en que Bella merece morir y es que se acabe la película! ¿Cómo mancilla mancillar el nombre de una hamburguesa? Una hamburguesa tiene que llevar carne Lo pongas no. como lo pongas Sí, sí, o sea, hamburguesa vegetariana. Eso es una aberración. ¿Eso qué? O sea, en ese momento la película merecía la pe o sea, merecía haber acabado. Decir, aquí no hay nada más que ver. ¿Cómo es que se compra una hamburguesa vegetal? No sé, dice... Oh, eso ¿eh? es como coger gazpacho y echarle un humor de redondo, ¿no? ¿no? O sea, dice... Eso, es, eso es como ir a McDonald's y pedir una... Una, ¿una, ensalada, pedir ¿Una ensalada? No, pero no. vamos, yo lo veo o, bien, dice... O como, como hay un puticlú y pedir un abrazo. Ya va. <ríe> sí. No procede, no procede. No, no, Que vale, que yo digo... Si eres vegetariano, pídete una ensalada, pero no mancilles en nombre de una hamburguesa. Imagínate, dice oh, un filete, una hamburguesa, y está hecha de acerga. Oh. Imagínate, yo yo creo que después de, entonces, de, después de eso me pasa, yo caigo en depresión profunda. Yo no podría levantar cabezas. El McDonald's sería la ruina, imagínate. Dos por uno por nuestra hamburguesas especiales de espinacas. Por uh. primera vez sin rata. Uhhh... <risa> Y le va esponja pues, lo vemos ver, por lo que vamos allí. ¡Eh! Y tú José, como experto en películas de terror y todo eso, ¿qué opinas de la muerte de los vampiros? La muerte en de los en, en, en en Crepúsculo. Ay, eso no. le tenés que partirlo en cachito y luego pegarle fuego. Mira, eso me parece, mira, es que es que mira, ya te, es que, yo, yo ya te digo, yo fuera, cojo la película y a mí me fuera encerrar los Estados Unidos por asesinato múltiple, sabes lo que te, dire, de, de, pensando por la directora, acabando por la madre que los parivató. ¿A ver? Yo vamos Pero si es un sacrilegio, ¿a quién se le ocurre? ¿Es para matar a un vampiro? Pues a la de agua bendita, de toda la vida, que te tienes que a la iglesia. Le llenas tu bote, te la bautizas tú mismo. ¿Sabes lo que te digo? Porque pues padre, está bendita. Porque está nuestro rapidico de esto de... Es que El agua de Año Mariano no vale o si no se hacen una raíz. Ah, bueno. A ver. Entonces, pues también tenemos las cruces, las estacas de madera. Y alguna, alguna gente dicen que va las de brata. Pero yo creo que las balas de plata son para hombres, sí. ¿qué me estás contando? ¿Y el ajo? ¿Qué opinas del ajo? Ah, el ajo también Buenísimo, es un se, re, se repite, ¿no? O sea, los mata por, por arduo el del estómago, es ¿no? El ajo no es eh, vampiros... ¿Vas a ser imaginad que, que Vela se pide una hamburguesa vegetal y viene con ajo? <risa> sí. Ah, ¿no? Pero estos vampiros, como son raros, se les da... brillan con el sol claro. Si sí, para matarlos, como dice este, es cortar los cachitos que los corta, cachitos? ¿Qué vas a hacer, carne pica para carrones? ¿Panburguesas no? Porque a la otra le gustan de celga Exactamente sí. <ríe> No ah, quedan ni hamburguesa Es pues que me parece un patarro además, además, siendo de granito como ah, son o, o dicen que son de granito Que la batalla final tampoco la entiendo Ah, bueno, dí, dígame usted ah, ¿eh? ¿Qué se, se afiró, te no, Esto que si se, no. me, se tienen que metes Para pelearse en una escuela de baile No lo entiendo no. Eso no lo Pero lo si casi se las cuerdas De cuando ah, salto ¿eh? <ríe> pero es, es grácil, es, es sutil como un baile. Ah. Es una bella coreografía. Ah. Una puta mierda, vamos. Bueno, eso sí sigui siguiendo en la en historia. Redise Navy en la segunda parte cuando la cuando el malo le lanza al otro mmm, de esto telequinético y la otra le manda al otro. Eh, no me acuerdo bien de la escena. ¿Vale? Sí, lo he explicado. <risa> vale. Pero lo veía la escuela de baile en la historia supuestamente tiene Mhm. Uh -huh su consecuencia bueno terminando eh, hagamos quiero escuchar una valoración de cada uno de vosotros sobre la película de hoy ya que hemos hecho la hemos destripado de darlo lindo a mí se me voy a engañar de la misma manera os mato a todos o lo seguro deduzco que no le ha gustado ¿Ángel? bueno yo después de ver la película me ha una duda asistencial una duda profunda sí es decir para matar un vampiro tienes que cortarlo y quemarlo en pedazos o sea, tú, para matar un vampiro, tienes que una mochila con una motosierra, traer cuatro vidanas de gasolina, un mechero, un cigarro, si quieres hacerlo... Eso es lo que Peligeros. decía yo. Digo, si el Bajen, si fuera ido a matar así a Drácula, vamos, Drácula, ya fuera a toda Europa. De mi ¿No manera. Vale, sí, sí. esa es la duda existencial. Sí, el kit de, de matar vampiros, que tienes que llevar la furgoneta detrás cargado. Efectivamente. Que... Vale, ¿valoración de la peli? No la he visto peor, la verdad. Mmm... Hombre, tiene, tiene fallos... Es una mierda, básicamente. <risa> Mager, opinión de la peli. Pues bueno, yo... Es decir, que me he leído todas las novelas mucho antes de que saliera todo el furor. ¡Wow, wow, wow! Yo incluso las recomendaba. Recomendabas la script Sí, porque antes de que sea ¿No tenía una... ¿No amigos? Este. A mí me la recomendó yo también las leí. Sí. Vale, lo reconozco. Sí. Pues esos libros... Pues en el fondo sí te enganchan y es una pastelada tremendísima, pero te enganchan. Luego la película es una mierda con muchas escenas quitadas de los libros. Una en concreto del libro que me acuerdo perfectamente y que que es la que más me gustó del libro y van en la quitan de la peli. Ver, situación gráfica. Es cuando la pareja ya está formada, ¿no? La tenéis formada, muy bonita, y Edward estaba pues tirando el silloncillo, viendo ahí, yo qué sé... Sálvame. Sálvame. Y entonces, pues, se conoce que la Bella estaba en esos días del mes le apareció de la puerta de la cocina el taponcillo y usar las manos. Y, ¡Edward, quiero un tececillo o algo! ¡Es que me ha venido la regla! Oh, y eso, ¿cómo no lo ponen en la peli? Vamos a ver. Bueno, pues, total, mi, vale. mi opinión sobre la película... Arcada, arcada. Pues eso, yo solo diré que, tristemente, Bella nunca podrá ser la mejor amiga de Paris Hilton. No, porque no enseña el Hoppo bajándose de un no, coche No, y no, no, se no. Un... Así que en una peli donde no hay chicha Bueno, sí do... No, no muestra nada No, no se lía en la segunda con un perro, con un chihuahua Sí, no, pero sea. Eso, si algún día hablamos de, del triángulo amoroso de Decir que me folló al muerto o al perro Se, ese... ¿Se quedan pegados el culo Sí, pero eso ya sería entrar en luna nueva Microfilia o zofilia segunda... Sí, sí a no, ver. Es una gran duda de si lo piensas Se puede traer esa lectura de la película La gran la, duda de La muchacha tiene la cabeza a mí mal Y... ¿eh? por eso, pero como he dicho ya que enseña poco, nunca será la mejor amiga de Paris Hilton porque es una sosaina y por sosa, y por edulcorada y por falta de chicha, puta mierda si ya lo dijo Borja Borja, Borja Pérez puta mierda, o sea, una peli de parejas puta mierda opinión de nuestro técnico de sonido Eh, yo estoy totalmente en contra, a mí fue una película que me encantó, creo que han tratado la sexualidad de los vampiros de una manera excelente, además que creo que tiene unas localizaciones está y un una arma, fotografía eh. estupenda por lo tanto creo que es una de las grandes maravillas del séptimo arte. Ángel, ábrele, la, no? ábrele la puerta abre, abre, abre que la la puerta. me parece que puerta. se le ha ahumado demasiado sí, sí. La, la pecera. Sí, sí. <ríe> Gracias, to ya <ríe> respiro mucho mejor, yo también <ríe> opino que es un, una esa pincha de un palo, vale. pero en fin. Y para la semana que viene, por si bueno, hemos, co hemos cogido esta, esta película porque sabemos que yo creo que casi todo el mundo la habrá visto. Sí. Muchos en contra de su voluntad. A mí me habéis engañado. Vale, como estoy diciendo, muchos es en contra de su voluntad. Pues el caso es que para la semana que viene vamos, por si alguien quiere hacer los deberes y pegar un, un refrescón, vamos a criticar o vamos a destripar. Catwoman, The Hallberry, sí, esa peli tan mala... ¿Eso será en el próximo programa? No es mala. Sale Sarah Néstor. Todo lo malo se acaba, así que nuestro programa está a punto de llegar al final nuestro primer programa, esperamos que no haya sido muy doloroso para vosotros tanto como lo ha sido para nosotros porque ha sido un parto un poco difícil ¿o no? ha salido bien eh, sí quiero ver para mañana por lo menos 70.000 me gusta, eh ¿Eh? Sí, eh. <risa> eh, os recordamos que eso, que estamos en Facebook Podéis contactar con nosotros en facebook.com barra la guarida del androide ¿Ah, sí? Todo juntito Sí, sí, sí, tenemos página en Facebook Ahí podéis dejar cualquier cosa, la, vuestro vuestro elogio, vuestros piropos, vuestra amenaza de muerte Puedes dejarla en el muro Carta bomba B Bolsita Carta con, bomba. con mierda no, eh no, Serán todas bienvenidas Yo, para mi carrera, ahora que soy colaborador, me he ahorrado haber tenés que follarme un torero Quisiera ahora milloncejos para mí y a en Esteban tiembla. Pero, pero tiene un hijo para eso. ¿Alguno se ofrece? No, no, lo tienes que tener tú de tus propias sangre y de tu de tu entraña. Claro. Uh. Sí, es difícil, lo sé. Bueno, pues como hemos dicho, aquí termina este primer programa de la guarida del androide en Radio Cuya en el 107.8 de la FM. Esperemos que nuestra andadura sea larga, larguísima Aunque no sea muy sana para la salud mental de, de los oyentes Pero es por echar una risa, principalmente Así que nos veremos el miércoles que viene A las 8 de la tarde En la frecuencia Radio Cuyar Yo fui Trulo Y conmigo estuvieron Pues yo mismo ¿El mismo? El mismo Ángel Y Maguer Y Agustín estuvo detrás de la pecera, se ha metido en la pecera con un rodeado de un humo extraño. Cabrón. <ríe> ¿Eh? Rodeado de ese humo extraño. Así que os esperamos en la próxima entrega de La Guardia del Androide. Próxima, próxima.